Teveña, buen Muy día. buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo andas bien? Muy bien usted. Bueno, me alegro. Eh, vamos a charlar unos minutos con el gobernador eh, de la provincia de La Pampa, Sergio Silioto. Sergio Pablo, Lautaro, Valentina, te saludan de Radio Kermés. buen día. ¿Qué tal, buen día? ¿Cómo están? Bien, bien. Muy bien. Eh, gobernador, segunda ola de coronavirus en el país, está llegando de a poco también aquí a la provincia de La Pampa, eh, y ayer no anunció nuevas restricciones como sí si lo hizo el gobierno nacional. Eh, ¿Cuál es el motivo de por qué La Pampa seguimos como estábamos? Bueno, porque claramente a partir de las determinaciones del gobierno nacional en función de... Eh, que se define epidemiológicamente quiénes son los departamentos en alto riesgo sanitario, la provincia de La Pampa en, el día, en la actualidad no tiene ningún departamento en alto riesgo. Eh, y a eso le sumamos que la, la mayoría de las restricciones que, eh, en las cuales ingresaríamos en caso de estar en alto riesgo son muy parecidas o similares a las que tiene la provincia de La Pampa, decidimos este, seguir como estamos. O sea, muchas provincias han impuesto restricciones nocturnas después que han liberado la noche durante varios meses. Bueno, no es casualidad que la provincia de La Pampa tenga un estatus sanitario distinto, una situación de camas de terapia intensiva bastante relajada, con una ocupación muy baja, con este, la mayor efectividad de vacunas colocadas. O sea, nos no pone en una situación en la actualidad diferente A, al contexto nacional, diferente al contexto regional también, eh, por lo cual nosotros decidimos mantener las restricciones que ya teníamos y que esperemos no tener que eh, este, obligatoriamente eh, aplicar las medidas que establece el DNU en caso de que algún departamento ingrese en situación de alto riesgo epidemiológico. Ayer pidió eh, bueno, continuar con la responsabilidad social de cuidarnos y eh, sobre todo hizo hincapié en cumplir los protocolos. Eh, ¿Ve, sí, ¿ve que, algún relajamiento que... en algún sector? Hay suma de relajamiento y suma de negación. Y esa negación hace mucho tiempo que está, desde el primer momento de la pandemia y que yo lamentablemente se pone muy difícil de que la gente entienda de que que hay que cuidarse, no hay que dejar de hacer cosas, hay que cuidarse. Hemos elaborado protocolos para absolutamente todas las actividades, y actividades de todo tipo, y la mayoría de los protocolos lo hemos consensuado con quienes trabajan en, en, cada una, o se, en cada una de las actividades o se desempeñan en cada una de esas actividades. Si cumplimos el protocolo, el nivel de contagio va a ser muchísimo menor al actual, pero mientras tanto vemos una inobservancia importantísima de las normas en cuanto a protección personal que tiene que ver con uso de barbijo, higiene de manos, eh, distanciamiento, y también con respecto al uso de los protocolos. Y, y lamentablemente volvemos siempre a caer en el tema de que la mayor fuente de contagio, los espacios de mayor contagio, son las actividades sociales. Ni las actividades, las actividades laborales ni las actividades educativas tienen alto nivel de contagio. Ustedes saben bien que hace poco... Salió un informe del Ministerio de Educación. Bueno, han retornado alrededor de 72 mil alumnos a las clases presenciales y el 0,2 solo se ha infectado. Y a su vez a través de episodios que están fuera del ámbito educativo. Por eso hay que tener en cuenta de dónde estamos fallando. Estamos fallando en, en, en los encuentros sociales y en, en la inobservancia de normas ya establecidas. Bien, eh, Sergio, eh, los 200 casos diarios estamos superando en los últimos días. Eh, usted está mencionando el tema de los encuentros sociales. ¿Podría suspender los encuentros sociales si esta situación se sigue manteniendo, si no bajan los contagios? Mira, el autor, siempre lo dijimos, no descartamos absolutamente nada, uh -huh. porque esto es imprevisible. Eh, yo por ahí escucho a nivel nacional periodistas que dicen, la semana que viene vamos a estar en 30.000 casos. Y yo le preguntaría en base a qué me lo dice. Si hay algo que tiene este virus es la imprevisibilidad. No sabemos si vamos a tener 30, 40 o, o se frena. Y a su vez también, ¿qué tipo de contagios hoy? Hoy la franja etaria y a su vez este, los contagiados en virtud de su situación eh, sanitaria es muy disímil a lo que era el año pasado. A mí me ha llegado el informe recién de los 254 casos y solo el 17% tiene más de 60 años. La enorme mayoría tiene menos de 40 años. Eso significa que salvo que haya factores de riesgo, más allá de la edad, digamos, una población con menos este, posibilidades de tener situaciones complejas o fatales en cuanto al, al, a lo que significa el desenlace de la enfermedad. Entonces creo que hay que mirar muchísimos parámetros para tomar decisiones, muchísimos. Y ayer yo lo dije... Una ¿no? la de las cuestiones, aparte de ya tener restricciones hace mucho tiempo, era que este, solo tenemos ocupado con, con patología COVID el 14% de las camas de terapia intensiva. Yo sea, creo que esta mirada es no, una mirada general, no quedarnos en, en, el, en el número del día. No es la cantidad de casos, sino es la calidad de los casos. Uh -huh. Por supuesto el que, sí. que siempre, y a su vez esto, digamos, lo estamos atacando desde otro punto de vista con la campaña de vacunación. No, de eso le iba a consultar. Eh, ¿Llegan vacunas hoy? Sí, ayer llegaron los segundos componentes de Sputnik b y hoy entran 4.500 dosis de, de Sinopharm. Mm, ¿Eso va a estar destinado a...? Seguimos con el programa de 60 a 79, de 79 años, mm. este, eh, con comorbilidades y a su vez en edad, en edad decreciente. Eh, nosotros eh, el objetivo que tenemos es Lo antes posible terminar con los grupos de riesgo, cuyo riesgo es la edad, y a su vez, bueno, seguimos, en esta, en esta etapa, este, seguimos trabajando con la vacunación a docentes y a policías, este, con, con factores de riesgo. O sea, siempre tratando de achicar, este, las consecuencias fatales de, del contagio de este virus. Bien. Eh, gobernador, le cambio de tema, eh, ¿se reglamentaría hoy la ley de energía? Sí, eh, Está dando los pasos eh, finales en cuanto a, digamos, este, la, el control en, en base a lo que tiene que ver con la, la técnica legislativa y, y, el, y, y la parte más que todo de, de, de, de organización, digamos. Uh -huh. Pero no, no de fondo, las formas más que todo. Y, y en los próximos días ya estará vigente la nueva ley de, de energía. Ah, o sea, no va a ser esta semana, sino la próxima. No te sabría decir, porque hoy todavía no he firmado el despacho. Ajá, bien. Gobernador, se habla a nivel nacional de postergar por un mes más o menos las PASO, las elecciones. ¿Qué posición tiene sobre esta postergación? Bueno, la misma que he tenido siempre, de que las, las elecciones no sean este, un elemento más para poner mayor en crisis el sistema sanitario a partir de la aglomeración, la masividad de encuentros que significan... este. Por un lado, una campaña electoral que indefectiblemente se va a dar y a su vez el proceso eleccionario. Uh -huh. eh, es, es importante que el consenso dé el consenso en el Congreso, que es donde debe ser, porque hay que modificar una ley. Y, y en ese caso creo que hay, hay acuerdos de postergarla, y en este caso de postergarla en el caso de, un, de, en un caso de, de pasarlas del 8 de agosto al 12 de septiembre... y el 24 de octubre al, al 14 de noviembre, o sea, pasos y generales, sí. significa muchísimo, aunque parezcan solo 30 días. Eh, son meses donde una estación se está yendo y empieza otra, donde hay eh, temperaturas más altas, y también en un mes, digamos, en, en, en esa época del año donde la masividad de la producción de vacunas en todo el país se va a ver reflejada, no, no, no, no, nosotros nos va a dar un, un, una situación sanitaria totalmente distinta de un mes para otro. Está bien. Continuamos con otro tema también. Queríamos consultarle respecto al caso Paturlane. ¿Qué, qué nos puede comentar? ¿Cuál es, es su opinión? Bueno, yo lo he dicho. Eh, más allá de, la, de las consecuencias y más allá de los actores, de la pertenencia de cada uno de los actores, eh, funcionaron las, las instituciones. Hubo todo un proceso que está claramente eh, imputado a, a la normativa vigente y, y, y se respetaron absolutamente, en lo que uno ha visto, los reglamentos que establece, la metodología que establece la ley de municipalidades. Por supuesto que toda persona en un Estado de Derecho tiene el derecho a la defensa y utilizar todas las herramientas que estén a su disposición. Las administrativas que se han agotado a partir de la decisión del Consejo Deliberante y ahora está la alternativa eh, a través de, de la, eh, recurrir al, al poder judicial de la provincia de La Pampa. En eso se está trabajando eso y eso es lo que marca la división de poder, la institucionalidad, el respeto eh, este, a, a, a, las, a las leyes vigentes y, digamos, y a su vez la no intermisión de un, de un poder con... Eh, en otro y menos aún violando la autonomía municipal. Eh, gobernador, eh, Paturlane, en los días previos a su destitución, eh, pidió una reunión con usted. Eh, sí, estuvimos reunidos. Eh, ¿Ah, y... le, ¿Le vino a plantear algo de, de lo que estaba ocurriendo ahí? No, me puso cuál era la situación de la, de la municipalidad de, de, de Santa Isabel. Nosotros uh -huh. financieramente la sabemos porque es el municipio que mayor salvataje ha tenido en esta gestión desde que yo soy gobernador entendiendo la situación y tratando de garantizar la prestación de todos los servicios públicos, el funcionamiento mínimo de la municipalidad, y siguiendo comprometiéndole el apoyo que significa de una relación de, de un gobierno provincial este, y un gobierno municipal en base a la institucionalidad y a la necesidad de, como te dije, la prestación de los servicios públicos. Después el tema de internos, una de las cosas, digamos, si hay algo que, que yo le dije a Marta, porque con Marta nos conocemos hace mucho tiempo, y que utilice todas la, la, la, las herramientas que tenía a su alcance eh, jurídicas y políticas para, para defenderse y para llegar a los acuerdos mm. aparentemente no ha podido pasar porque también hay otra parte que también digamos con la misma pertenencia política con la misma pertenencia política interna este, tuvimos las desavenencias mm. bueno en ese sentido y bueno bueno digamos esas esas desavenencias llegaron a una, a un punto donde no hubo este retorno y bueno da lo que ha pasado hasta ahora. ¿Habló usted con ella tras la destitución? No, no habló, por WhatsApp sí, perdón. Sí, sí. ¿Y, y qué, qué fue lo que le dijo? No, no, no, no, saludarnos, voy a repetir, con Marta nos conocimos hace muchísimos años uh -huh. y más allá de una situación, digamos, coyuntural, en el punto de, de, digamos, del marco de, de, de, de, de situaciones que no tienen que ver la relación este, entre uno y otro, este, no ha cambiado absolutamente nada en lo personal entre Marta y yo. Gobernador ¿Sigue hablando periódicamente con el ex gobernador Carlos Berna? Sí, he hablado con el gobernador Berna y también con muchísimos dirigentes del, del Partido Justicialista. Con Carlos habló más porque se trata de una relación de amistad más allá de una relación política. Y es más, más aún en estas épocas donde digamos, este, la cuestión personal y, y la cuestión de, de, de, de sobrellevar su, la evolución de, de su enfermedad también nos llevan a estar cada vez más cerca. Es una cuestión de amistad más que política. Eh, ¿Le gustaría que sea candidato a senador? en cabeza? Sí. Es ¿Sí? una decisión de él. ¿Y él qué dice? Y él dice que se está cuidando con la pandemia, hasta más allá de, de, de estar vacunado ya, este, se está cuidando porque es lo que corresponde. Digamos. La enorme mayoría de los adultos mayores son los que más han sufrido. Este, como es este, la enfermedad, lo, la, la enfermedad, obviamente, digamos, la, la, la, esta pandemia y, y los que más se han cuidado. Y bueno, deben seguirse cuidando, ¿no? Sí. Pero eh, Carlos está, está muy bien, sobrelleva su enfermedad muy bien y eso lo hace estar permanentemente en, en todos los temas y, y permanentemente este, informado eh, de la situación política provincial y obviamente nacional, ¿no? ¿Le gustaría a Berna volver al Senado de la Nación? No te sabía decir, porque son cuestiones muy personales. Uh -huh. son cuestiones muy personales. Eh, usted él lo sabrá y él hará, este, uh -huh. todo lo, cuando él tome la decisión, hará todos los análisis que tenga que hacer para, para tomar la mejor decisión, principalmente para él. ¿A usted como gobernador le soluciona la cuestión política que sea candidato Carlos Berna? Digo, que sea una figura fuerte, quien sea la, el primer candidato a senador... Eh, no, no, no solo a mí, sino creo que a la provincia de La Pampa, digamos. Hoy la provincia de La Pampa, después, después de mucho tiempo, a, tiene una gran visibilización a nivel nacional, un gran apoyo del gobierno nacional, y sumar la figura de Carlos Bernas nos daría yo, un, mayor, un posicionamiento mayor todavía. Esta visibilidad que dice el gobernador, se tra está traduciendo en anuncios de obras. Eh, pienso en la terminal de Santa Rosa, en la ampliación de la U4 de esta semana. Eh, es así. Sí, exactamente, sí. Bueno, en ese sentido, digamos, este, se están poniendo en marcha todo lo que significó, eh, primero poner en marcha todo una, una, un aparato de, de, de funcionamiento del gobierno nacional, porque el Ministerio de la Públicas tuvo que este, re, reinventarse en el medio de una pandemia y hoy vemos que todos los proyectos que hemos acordado y a su vez que hemos desarrollado, tanto a nivel municipal como a nivel provincial, este, tienen... Este, su desarrollo en poco término en la provincia de La Pampa. Yo lo decía la otra vez que con todas las obras que ya se están empezando, a, a comenzando a construir en, la, en las distintas localidades, pues ya están llegando los anticipos financieros por parte de Inosa, Las licitaciones de distintas obras, como por ejemplo, ayer la, la planta de tratamientos locales de, de la localidad de Trenel por más de 150 millones, la construcción de las viviendas, la, el, el reinicio de los contratos de las obras eh, viales nacionales, creo que eso, digamos, en pocos meses más va a haber realmente una explosión de la obra pública, no solo en la provincia de La Pampa, sino en el país. A partir también de una decisión política del presidente de, de duplicar en términos de PBI la inversión pública de un presupuesto a otro. ¿Se está buscando entonces poder eh, satisfacer las necesidades habitacionales, que es un tema recurrente? Sí, por supuesto, es uno de los principales objetivos que tenemos como gobierno, sabemos lo que significa un techo propio y más más aún a partir de una gran demanda que hay por parte de, de casi 20.000 familias de la provincia de la Pampa. Por eso estamos diseñando un plan que con el aporte provincial y el aporte nacional nos permita, como siempre lo digo, en los próximos en los próximos meses seguramente durante el semestre el segundo semestre del año este, tengamos en construcción este, las 2.000 viviendas que tenemos previstas. Eso significará Este, una, mejorar las expectativas de la gente pero precisamente generar este, muchísimas fuentes de trabajo Gobernador, eh, llevamos o, o lleva usted un año y medio casi de gestión eh, es un año muy complicado, un tiempo muy complicado el que le toca atravesar eh, si usted pudiera pensar en, en estos dos años y medio que le quedan ¿cuáles son los dos o tres proyectos las dos o tres obras que le gustaría finalizar eh, cuando termine su mandato? A ver, eh, yo, yo creo que son muchísimas más que dos o tres obras. Uh -huh. ¿Pero cuáles serían las principales? ¿Con qué, con qué sería conforme es, a su el caso? El usted? principal objetivo del, del gobierno provincial, y casualmente ayer tuve una reunión interministerial con todos los órganos, es este, empezar a activar todos los mecanismos desde el punto de vista logístico para poner en marcha el nuevo hospital de Santa Rosa. Uh -huh. Uh -huh. La obra civil termina en el mes de octubre e inmediatamente estamos trabajando para... Este, comenzar este, a licitar todo lo que tiene que ver con la logística y la puesta en marcha, todo el sistema informático, todo el sistema de seguridad, todo el equipamiento médico, todo el equipamiento este, que, que tiene que ver con, con el funcionamiento administrativo de, del hospital, y creo que esa ese, ese es la mayor obra y creo que a nosotros en ese sentido y también digamos, en eso complementariamente volveremos a, a, a tomar el camino para poner en marcha el, el centro oncológico, lo que era, está denominado como centro de medicina nuclear, eso nos, va a tener, nos va, eso nos va a permitir contar con un centro sanitario de referencia regional eh, en el contexto del centro del país. Y bueno, en ese sentido creo que es el gran desafío, eh, poner en marcha semejante emprendimiento de una obra de, de magnitud inédita en la provincia de La Pampa, y bueno, ese es un gran esfuerzo, no solo terminar la obra civil, con lo que significan los esfuerzos, sino también partamos de la base de que, que, digamos, ponerlo en marcha, o sea, todo lo que es el equipamiento de todo punto de vista, como les dije, está en el orden de los 28 millones de dólares. Por supuesto que ahí también tenemos un gran aporte del Gobierno Nacional, pero es un gran desafío desde lo económico, pero también de, digamos, desde la gestión, de ponerlo en marcha y que a su vez tenga un, un servicio eficiente con todo lo que eso significa, ¿no? Go Gobernador, eh, la semana pasada se conocieron los datos de pobreza en todo el país y en La Pampa. Eh, a nivel nacional trepó más del 40%. Aquí en La Pampa llamó la atención que bajó un poquito, del 33,9 al 33,5. Eh, ¿Cómo ve los números de pobreza y por qué bajó? Si tiene algún dato. No, a ver, a ver. Yo creo que la, en la provincia de La Pampa siempre ha tenido estándares de, de, de, de pobreza y de indigencia inferiores a la media nacional. Eso tiene que ver con una política permanente, la vigencia de programas sociales que tienen que ver este, con la contención y a su vez también digamos, con, digamos, este, eh, con un, un, un gran aporte, una gran intervención por parte del Estado provincial en la economía. Si bien es cierto también en otro de, lo, de los indicadores que se publicaron la, la semana pasada, el índice de desocupación aumentó sí. dos puntos, vemos que la tasa de actividad económica aumentó 10 puntos. ¿Qué significa eso? Que hay una reactivación económica que se ve, pero que todavía no eh, derrama en lo que significan generar eh, trabajos eh, trabajo registrados, o sea, empleos en blanco. Pero esto parte de un proceso. Esos son datos que a nosotros nos hacen ser optimistas en cuanto a la reactivación económica que a su vez genera puestos de trabajo y, y, y riqueza en la provincia de La Pampa. Y siempre, por supuesto, aposta, eh, apostando a que el, el Estado provincial siga eh, a través de, de financiamiento, de subsidio de tasas, de, de garantía para las pymes y de subsidios a la generación de trabajo, eh, ayude a, a plasmar este, en, en, en, en la visibilidad y en, en, en que sea efectivos la, la demanda de mano de obra. Creo que en ese sentido hay un proceso de reactivación de la economía que en pocos meses más va a tener, este, va a estar reflejado en, en mayor actividad, en, eh, en menos desocupación. Gobernador, eh, no sé si quiere decirnos algo más, sino gracias por estos minutos con Radio Cremes. No, en primer lugar agradecerle a ustedes el contacto y, y bueno, una vez más, debemos repetirlo permanentemente, nosotros que tenemos responsabilidad institucional a ustedes, que tienen un cumple un rol muy importante a partir de la comunicación, de, de, de decirle a, que somos, a toda la ciudadanía pampeana que son momentos de cuidarnos, que, que depende de todos los pampeanos si podemos seguir siendo la escuela, si podemos, podemos seguir trabajando eh, con la misma libertad que estamos haciendo hoy, que no, no, no debemos ingresar a las restricciones que, que se establecen en virtud de la situación epidemiológica, y que eso depende exclusivamente de lo, que, de lo que construyamos como sociedad. Esto es una construcción colectiva, más allá del rol importante que le corresponde al Estado, estableciendo protocolos, controlando protocolos, pero también creo que a partir de, de, de la responsabilidad social. Son momentos, como lo decía yo ayer, de empatía, de solidaridad, y teniendo en cuenta que, como siempre lo decimos, ninguno se salva solo y que esto este, lo vamos a sacar adelante todos juntos. Bien, que tenga buen día. Gracias. Por favor, que tengan buen día a todos ustedes. Bien, eh, el gobernador de La Pampa, Sergio Silioto, en una entrevista abierta aquí en la mañana Kermesera. Estás al tanto, estás escuchando Radio Kermes, 106.1.